Después de una noche con precipitaciones muy localizadas, la jornada estará marcada por inestabilidad atmosférica, con cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles. Alcanzaremos una máxima en torno a los 21 grados. Ahora, la estación meteorológica de Teleilch indica que tenemos 16,8 grados de temperatura. Tres jueves hay que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Tiempo atrás subíamos al pantano a hacer herbetes. ¿Lo recuerdan? Pues en 2023 hoy brindaremos por el Misteri, se cumplen 22 años de su declaración como bien universal por parte de la Unesco y hoy los museos se pueden visitar de forma gratuita hasta el fin de semana. Hay numerosas actividades con motivo del Día Internacional de los Museos. ...y en este escenario, hoy nuestra noticia de portada... ...la dedicamos a la defensa del trasvase Tajo Segura... ...porque el Supremo, el Tribunal Supremo... ...ha rechazado el recurso del Consejo... ...y ha puesto de manifiesto... ...que Chimo Puig ha hecho una defensa del trasvase... ...por la puerta de atrás... Y les contaremos que el Tribunal Supremo ha desestimado suspender de forma cautelar, como pedía la Generalita, los recortes del trasvase Tajo Segura previstos para 2026 y 2027. El alto tribunal considera que no se pueden suspender unos recortes que aún no se han aplicado. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, pidió ayer en Elche que se persiga con contundencia y con cárcel la economía sumergida. La portada de Santa María, de la fachada de Santa María, inspira a Antonio Ródenas para realizar el cartel de las representaciones del Misteri de este año. Su obra fue presentada ayer en la Casa de la Cesta. El rector de la Universidad Miguel Hernández delche de Juan José Ruiz, ha tomado posesión de su cargo, que durará seis años, según la nueva ley universitaria. Y en la Crónica Deportiva hoy se presentan los refuerzos para la dirección deportiva del Elche Club de Fútbol. Mauro Óbolo y Antonio Barragán, quienes trabajarán con el secretario técnico Sergio Mantejón. A Palacios, Vigas y Gumbau le han ofrecido, les han ofrecido renovar sus contratos. Informativos en Teleelche Radio Marca. Pues comenzamos nuestro relato de noticias con esa batalla judicial emprendida en defensa del trasvaso Tajo Segura. Chimo Putsch ha vuelto a quedar en evidencia ya que el recurso presentado ante el Supremo ha sido desestimado. El alto tribunal le ha dicho a la Generalitat que no ha lugar de suspender unos recortes que aún no se han producido. Ellos pedían suspender los recortes de 2026-2027 y no los de este año. En marzo, Ángel Urbina, en este mismo programa... ...calificó este recurso de chapuza política. El primer recurso que se ha presentado... ...ha sido la edad valenciana... ...y ha sido mmm, totalmente desafortunado... ...y para el punto de vista técnico, fuera de lugar. Una chapuza política quiere matar el rigor... ...que ha perseguido nuestras vidas siempre... Porque cuando hemos sido perjudicados por una cosa técnica, lo hemos aceptado. Ocho meses que no llovía, no regamos. Pues una decisión judicial que hace temblar ahora a los regantes del Segura que lamentan que se haya perdido la oportunidad de defender el trasvase con mayor seriedad ante el Supremo y desde la unidad política. Y del agua pasamos a otro tema que sigue siendo también un mal endémico para Elche, la economía sumergida. Ayer estuvo en la ciudad un Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras. Acabamos de entrevistarlo y pidió que se persiga sin cuartel el fraude en las contrataciones y el trabajo en B. Marga García nos cuenta esta noticia. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. Comisiones Obreras celebró ayer miércoles una asamblea donde se hizo balance del trabajo del sindicato y su actuación de los próximos meses. El secretario general, Unai Sordo, puso en valor el acuerdo de pensiones que ha permitido la revalorización del 8,5%, la subida del salario mínimo interprofesional y los beneficios de la reforma laboral. También pidió que en España se persiga sin cuartel el fraude fiscal, el fraude en la contratación y el trabajo en B, porque dijo, esto supone la explotación de los trabajadores y es un elemento de competencia desleal de las empresas. Aún así, dijo, ahora la lucha es más eficaz si existe voluntad política. Por su parte, la secretaria general de comisiones en el país valenciano, Ana García, exigió un cambio en el modelo de financiación autonómica a nivel estatal que vaya acompañado de una reforma fiscal en profundidad. También pidió un cambio de modelo productivo. Pues escuchamos al secretario general de comisiones obreras. Instamos al Gobierno a movilizar a la inspección de trabajo. Instamos al Gobierno a utilizar los datos que hoy en día pueden perfectamente eh, sacar a la luz todos estos fraudes en la contratación y todos estos fraudes fiscales porque la economía en B es una práctica a desterrar en nuestro país de forma definitiva. Informativos en Teleelch Radio Marca. Este jueves celebramos 22 años desde que la UNESCO declaró el Misteri de Elch como Patrimonio Oral de la Humanidad. El patronato ha organizado un brindis y una misa de Tedeum ...en Santa María, donde la capella estrenará túnica... ...es lo que nos contó el maestro de capella ayer en Rueda de Prensa... ...escuchamos a Javier González... ...el Tedeum es el himno de la Iglesia... ...que desde siempre ha sido el himno de acción de gracias... ...cuando ha ocurrido algún acontecimiento... ...siempre se ha dado las gracias con un Tedeum... Entonces el, una de las cosas que hemos preparado la capella en muy poco tiempo ha sido vamos a cantar vamos a estrenar la misa de Perosi la misa Te Deum Laudamus que es la misa apropiada para cantar el Te Deum eh, así que ya forma parte de nuestro repertorio de música litúrgica y luego otro detalle que hemos preparado rápidamente ha sido que vamos a dar también para darle un toque de, de elegancia y a partir de ahora para la capella vamos a estrenar mañana un uniforme nuevo para la capella que después de una larga decisión con todos los cantores, eh, se ha decidido que sea la túnica igual que los escolanos. Entonces, a partir de ahora, la capella y la escolanía irán todos en los actos litúrgicos, cantaremos con la túnica. Además, hoy salen a la venta las entradas para los protectores del misterio... aquellas personas que tengan esta condición pueden hacerse con una entrada... ...para ver las representaciones de los días 11, 12 y 13 de agosto... ...y a precios reducidos... ...mientras que para el resto de personas las entradas salen a la venta... ...el lunes 22 de mayo a las 10 de la mañana... ...se podrán adquirir en la página web o en la Casa de la Festa... ...además hay otra novedad... ...las entradas de precio reducido, las más baratas... ...han cambiado de ubicación. Escuchamos al patrono Héctor Cámara. Espero saber, los que en, que, en, que en 2022. Sí que tenía eh, una novedad... ...y es que eh, las entradas de pre-reduit eh, pasen del coro al corredor de la puerta mayor... ...y así no en respuesta a la mala visibilidad que tenía, que tenía el coro. Y ayer, además, en la Casa de la Cesta se presentó el nuevo cartel que anuncia las representaciones del Misteri de este año. Nuestra compañera Iciar Martínez nos cuenta de quién es el cartel, quién es el autor y cómo es el cartel de las representaciones. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ros. Elegante, así han definido el cartel anunciador del Mister Idel... ...los asistentes a la presentación del mismo... ...tras ser destapado y descubierto... ...su autor ha sido Antonio Rodenas... ...y con esta nueva imagen... ...se anunciará las representaciones de agosto... ...en Santa María... ...precisamente la imagen está inspirada... ...en la escultura de la Virgen de la Asunción... ...que hay en la puerta principal de la Basílica... ...el dibujo en fondo blanco representa... ...la mare de Déu entre nubes y ángeles... ...el presidente del patronato... ...Francisco Borja ha explicado... ...que la fuerza que contiene la imagen... ...ya forma parte del legado... ...pictórico de la historia del misteri, ...mientras que el vicario episcopal... ...José Antonio Valero... ...muy emocionado ha ensalzado... ...el arte del autor... ...y su pasión por el misterio... ...el alcalde ha utilizado varios adjetivos... ...para describir la obra... ...belleza, elegancia, sencillez... ...armonía y amor por la festa... ...gracias Iciar. ...vamos a escuchar al autor del cartel... ...Antonio Ródenas, ...explicando cómo se inspiró... ...la para este cartel... ...vino a raíz de una conversación con nuestro querido y recordado... ...don Tomás Martínez Blasco... ...quien siempre mencionaba... ...que si uno caminaba hacia ese grupo escultórico... ...la perspectiva hace que se cree... ...un efecto visual... ...donde parece que la corona... ...desciende sobre la cabeza de la Virgen... ...en cuanto a la técnica... ...que he usado es un dibujo a lápiz... ...en el que he utilizado solo tres colores... El negro para perfilar las imágenes y el conjunto. El naranja solo para llenar e imitar el color de la piedra que ésta toma en el atardecer de cualquier día de agosto. Y el azul para las letras. En Teleelche Radio Marca, elecciones locales. Pues abrimos el bloque electoral con el acto central de campaña de los socialistas. Tuvo lugar ayer por la tarde en el centro de congresos ante 350 personas y con la intervención del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien hizo un repaso de los avances sociales que se han llevado a cabo con el gobierno de Pedro Sánchez. Destacó la ley de la vivienda aprobada ayer en el Senado, la subida de pensiones, del salario mínimo o de los datos de empleo. Delche dijo que es una ciudad con una larga trayectoria socialista y progresista. Pidió el voto para Carlos González y señaló que votar a la derecha es retroceder. Y pretenden taparlo. Pero mira por dónde les va a salir igual de mal que les ha salido lo anterior. Porque vamos a explicar con todo el esfuerzo y con todo el tiempo que tengamos no solo lo que hemos hecho, nuestra hoja de servicios, sino lo que vamos a hacer. Y le vamos a explicar a los ciudadanos que si quieren gobiernos que les defiendan, tienen que votar al Partido Socialista. Y si quieren gobiernos que retrocedan diez años, pueden votar a la derecha o a la ultraderecha. El PSOE por la mañana, su candidato a la alcaldía, Carlos González, anunciaba medidas para promover la igualdad y defensa del colectivo LGTBI en el municipio. Bajo el lema Elche, orgullosa, quieren favorecer, dijo la participación de este colectivo que es absolutamente necesario seguir trabajando con los colectivos LGTBI, apoyar decididamente a estos colectivos que realizan una actuación realmente valiosa a favor del colectivo LGTBI. Es también necesario impulsar puntos de atención a la diversidad. El Partido Popular ha propuesto un plan de rehabilitación integral del Parque Municipal. Su candidato, Pablo Ruz, ha propuesto recuperar Antiguos elementos arquitectónicos que se han perdido con el paso del tiempo, como la antigua pérgola del parque. Y ha cuantificado su plan en un coste de 2 millones de euros. Les es dicho algunos de, de los elementos que desaparecieron en el parque hace 30 años. Este es el cenador, la pérgola, que se ubicaba justamente en la parte posterior. La vamos a reconstruir. Es un entorno bellísimo, diseño de Antonio Serrano... En la exposición ...de la exposición comarcal de, de industria de los años 40... ...que es de hecho la, el inicio del Parque Municipal... ...el Parque Municipal se ajardinó para esa exposición. Ciudadanos ha planteado la creación... ...de una Concejalía de Desarrollo Económico... ...y para autónomos una iniciativa ligada... ...a una nueva política fiscal basada en bonificar... ...la actividad económica que desde el Ayuntamiento... ...suponga ayudar a quien quiera trabajar... ...y a quien quiera crear... ...el candidato García Ontiveros. Creemos que las empresas ilicitanas... ...las grandes, las medianas y las pequeñas y los autónomos... ...son el tejido empresarial que, sopo que soporta... ...la economía de nuestro municipio... ...hay que tener en cuenta tres puntos clave... ...la creación de marca Elche... ...la formación de trabajadores específicos de FP... ...para todo este tipo de industria... ...y sobre todo la rebaja fiscal... ...para las empresas y y para los autónomos. Compromís apuesta por crear un museo municipal de la industria... ...que podría ubicarse en la antigua fábrica de Ferrández... ...situada junto al puente del Brindidenari... ...y divulgar todo lo que ha supuesto la industria para esta ciudad escuchamos a la candidata a la alcaldía Esther Diez significat, desde el punto de vista social ¿no? en cómo com eh, ateis La, la vida, les condicions de vida dels i, i les des de finals del segle o fins a en les diferents que té i que estava de una part eh a part social, eh, econòmica, però també urbanística, no? Com ha configurat fins i tot, com ara les zones de, de diferents barris de d'ells que encara o com fa casa. Y desde Compromís han defendido que la próxima legislatura, el próximo mandato sea el de la apuesta por la cultura y el patrimonio. Y han criticado, a pesar de que ellos han estado gobernando, que el museo de arte contemporáneo esté cerrado. Escuchamos a Héctor Cámara, candidato de Compromís. ¿Qué es museos de Els? Que yo creo que son, de aquí tienen al costado del Palo de Altamira. ¿Qué es museos de Els? Son muy importantes, que tienen unas colecciones muy riques. En wat is belangrijk dat part een deel van het consortium van de gemeente Valencia vormen. En we hebben een de musea. We hebben een aantal honderden honderden honderden honderden honderden honderden honderden honderden de Contigo propone poner en marcha la Oficina del Mayor... ...para facilitar a los jubilados los trámites burocráticos... ...según el candidato Carlos San José... ...esta medida la impulsan tras reunirse... ...con la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Las personas mayores necesitan un lugar... ...donde se les atienda de forma analógica... ...y con la misma paciencia y atención... ...que ellos han dedicado al cuidado de nuestra generación... ...por eso desde Contigo vamos a crear la Oficina del Mayor... ...además de darles la oportunidad también... ...de ir a los colegios a transmitir sus experiencias vitales... ...en un proyecto muy bonito... ...que hemos llamado la Escuela de la Experiencia. Pues en plena campaña electoral... ...no podía faltar la tradicional comida... ...de candidatos a la Alcaldía... ...organizada por la Asociación de Amigos del Arroz con Costra. ...tuvo lugar ese encuentro ayer miércoles... ...fue distendido e informal... ...en el que todos pudieron disfrutar... Ese plato típico de la gastronomía ilicitada. Informativos en TeleElch Radio Marca. Dejamos de momento ese bloque electoral y continuamos con más noticias. El servicio de recogida de restos de poda ha concluido en su primer año con cerca de un millón de kilos de restos recogidos. En total se han realizado más de 10.000 avisos y se ha conseguido acabar con las acumulaciones de restos de poda en los caminos del Camp Delch. Y nos trasladamos ahora a la Universidad Miguel Hernández porque Juan José Ruiz ha tomado posesión como nuevo rector de la universidad, un cargo que ocupará durante los próximos seis años y no cuatro, ya que la ley universitaria, la nueva ley, así determina esos mandatos. Y se ha marcado como prioridades la necesidad de un mapa de titulaciones con el que establecer un plan de financiación adecuado de las universidades. ...quiere implantar nuevos grados... ...el de enfermería, veterinaria, logopedia... ...ingeniería física, ingeniería robótica... ...e inteligencia artificial. Pues un grupo de estudiantes de Ingeniería Mecánica... ...de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...ha creado ya el Dátil 23... ...lo presentaron ayer... ...un vehículo de poco más de 30 kilos... ...con el que competirán en unos días... ...en un concurso internacional... ...en el mismo certamen que llevan compitiendo desde hace más de 10 años. El objetivo es recorrer el mayor número de kilómetros con solo un litro de combustible. Y en clave de sucesos, la policía local ha detenido a un joven de 22 años por un presunto robo con violencia. La víctima lo identificó mientras los agentes lo cacheaban en la vía pública en busca de drogas. El afectado explicó ...que el sospechoso al que encontraron hachís entre sus pertenencias... ...le había arrancado días antes un colgante dorado que llevaba al cuello... ...por lo que fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Y atención porque el festival El Street Food Market... ...que se iba a celebrar este fin de semana en el paseo de la estación... ...finalmente se ha aplazado para el próximo... ...para los días 26, 27 y 28 de mayo... ...este fin de semana no puede ser... ...por la previsión de fuertes lluvias... ...el evento ya saben que cuenta... ...en esta nueva edición con 14 food trucks... ...que ofrecerán... ...una variada oferta de alimentación... ...de numerosos países como Tailandia, México o Estados Unidos... ...con precios que oscilan entre los 2 y 10 euros... ...además habrá un mercadillo... ...con 18 puestos de artesanía... ...y un escenario infantil... ...con espectáculos de magia y animación... ...pues el Festival en el Paseo de la Estación... ...será la próxima semana... ...y hoy 18 de mayo... ...es el Día Internacional de los Museos... ...así que visitarlos resulta gratuito... ...y se han preparado muchas actividades... ...visitas guiadas y jornada de puertas abiertas... ...de aquí al fin de semana... ...en todos los museos de Elche ...y esta noche a las 9 en el Gran Teatro... ...se llevará a cabo la Maratón de Teatro Amateur... ...y cuya recaudación va destinada... ...a la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui... ...y por último terminamos con los alumnos de FP... ...de la rama de Comercio y Marketing... ...del Instituto Severo Ochoa... ...Ochoa porque ayer presentaron en el Centro de Congresos... ...un plan para captar abonados europeos... ...al Eiche Club de Fútbol. Informativos en TeleH Radio Marca...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 Será el jueves 18 de mayo a las 7 y media de la tarde en el centro de congresos. Te esperamos para seguir defendiendo juntos todo lo que importa.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 Bien, pues cuatro minutos quedan para las ocho y media. Ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Rol, buenos días. Vamos sabiendo más cosas, ¿no? Eh, con respecto al proyecto para la próxima temporada, con los refuerzos eh, en el área deportiva, mm -hmm. hoy se presentan, y con las declaraciones de, Cla de Carlos Cler, ¿a qué conclusión llegaste, Paco? ¿Cómo bueno, están los ánimos en el, la plantilla? La conclusión es que se están dando pasos importantes de cara a llegar lo más preparados para la próxima temporada, de que a pesar de que quedan todavía cuatro partidos para finalizar esta campaña ya desde hace... Un par de meses se está preparando la próxima temporada y esa es buena noticia, porque todo lo que adelantes ahora es tiempo que puedes ganarle a los, a los rivales directos que todavía están enfrascados en la pelea, unos por ascender y me refiero exclusivamente a los de segunda división y otros por no mantener la categoría, porque en segunda división ya los cuatro que van a descender lo tienen, lo tienen claro y es, y es matemático. Así que esa es la eh, principal el principal análisis que hacemos hoy con la presentación de Mauro Óbolo y de Antonio Barragán, que se unen A la Secretaría Técnica de Sergio Mantecón, pues digamos que son tres hombres fuertes en una dirección deportiva que no lo ha sido desde la salida de Nico Rodríguez hace ya año y medio, en un club que ha sido muy presidencialista, es decir, que todo ha dependido de la palabra del, del propietario y a partir de ahora pues se supone que va <ríe> sobre todo a delegar en hombres de subconfianza como son los dos que van a ser presentados hoy y ayer Carlos Cler lo reflejada para Leche la próxima temporada ya ha empezado porque ellos entienden que la próxima temporada se está preparando desde la llegada de de Becasese no se está viendo un equipo que está evolucionando que tiene una idea de juego y bueno para ello va a ser importante que ese bloque de ...13, 14, 15 jugadores que está utilizando Becases en esta recta final... ...se mantenga la, la próxima temporada y se acierte con los fichajes... ...que para eso vienen Mauro Óbolo y también el propio eh, Antonio Barragán. Y en cuanto a este final de temporada y por ejemplo el partido que el Elche... ...tiene contra el Getafe que allí es una auténtica finalísima por la permanencia... Uh -huh. ...pues avisaba Carlos Kleer de que el Elche no va a ser un caramelo... ...ni la Cenicienta por estar ya descendido. Ya mandaron un aviso con esa victoria frente al Atlético de Madrid... Y yo creo que están todos avisados de que el Elche eh, no va a tirar la toalla ni va a dejarse ir, ni va a regalar los puntos. Y para el partido del Getafe hay importantes bajas. Bueno, en principio Carmona es seguro que no llega, yo creo que Mascarel, si todavía no está al 100%, igual no se le arriesga y se le espera para el partido frente al Sevilla, vamos a ver, eso yo creo que mañana viernes será Sebastián Becas ese el que lo pueda uh -huh. eh, confirmar, porque esta semana estamos teniendo pues bastantes ruedas de prensa ¿Sí? y bueno, pues hoy estaremos pendientes de, de la del de nuevo, vamos a ver si es director deportivo, si es... Eh, eh, me refiero a Mauro Óvolo, que viene de ser director deportivo del Atlético Belgrano de la Primera División Argentina, y veremos si esa es su uh -huh. función o si es adjunto a la Secretaría Técnica, y también lo mismo con, con Antonio Barragán. Ellos, eh, en la rueda de prensa también estará Sergio Mantecón, sí. ¿ellos eh, serán, podrán dar pistas de a quién se renueva y a quién no se renueva contrato? Hombre, preguntárselo se lo preguntaremos. Otra, <risa> Lógico, otra claro. cosa es que lo regateen, ¿eh? como hacían. Pero, ¿dais por hecho que, que, que, que hay renovación para Gumbau, Palacio no, y Pedro Vigas? Damos por hecho que se les ha ofrecido la renovación. Vale. Pero que van a... Eh, aceptar o no, aceptar, ya hacer otra cosa. Eh, yo creo que ellos van a esperar a que termine la temporada para ver si tienen alguna oferta de primera división. Mm. Este, que aquí es donde el Elche también tiene que ser fuerte y decirle, oye, esta oferta no es eterna. Esta oferta es, vale, te voy a dar plazo hasta el, eh, la semana que termina la liga. Pero si ahí no contesta, nosotros tenemos pues, que buscar un plan B. Si juegan como jugaron frente al Atlético de Madrid, lloverán las... Bueno, ...las ofertas... No sé. ...están muy motivados... ...sí, pero a ver, yo creo que... ...no te pueden llover las ofertas por un partido... ...por una recta final, si lo hacemos en global... ...la temporada ha sido desastrosa... Yeah. ...porque has descendido, pero sí es cierto... ...que en estos últimos partidos, pues los jugadores... ...se dejan ver más, saben que se están jugando... ...su futuro, y parece que cuenta... ...más lo último que lo primero, ¿no? En el y mundo juegan del mejor, a lo mejor... ...no sé, <risa> <A> <risa> habría ver... que... ...que buscar un entrenador que tenga... ...ya ese componente psicológico... Bueno, Becas, ese lo tiene porque ha conseguido eh, que una plantilla que estaba eh, muy decaída y que no conseguía ganar partidos, pues ahora esté ganando algunos, ¿no? Entonces, en ese sentido, han buscado un motivador eh, para que consiga que en esta recta final de la temporada el equipo no se arrastre, ¿no? que sería hasta cierto punto lo normal. Yo tengo mis dudas de si ha sido por becas o por los propios jugadores que ven ahora peligrar su futuro. Y que bueno, en ya... estos cuatro partidos que quedan hay que darlo todo. Lo veían peligrar hace un mes, tres meses, cuatro meses. El tema es que cuando uno... Quiere, pero el equipo no tira, tú por mucho que quieras. Si Gumbau, eh, el equipo pierde todos los partidos. Si quiere destacar, no va a destacar. Un jugador no cambia a un equipo. Ahora, cuando un equipo empieza a mejorar globalmente, todos a nivel individual empiezan a destacar más. Y eso es lo que está pasando ahora. Veremos lo que pasa frente al Getafe. Muy bien. Gracias, Ros. Hasta, hasta, hasta luego. luego. Nosotros continuamos y lo hacemos con la información meteorológica.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 Muy buen día. Durante esta madrugada ya se han registrado algunos chaparrones muy localizados, sobre todo en las pedanías orientales. En Maitino se han recogido casi 3 litros metro cuadrado. Las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, han rondado los 16 grados, mientras que en el sur del Candaels hemos alcanzado mínimas en torno a los 14-15 grados. Para la jornada de hoy paso de abundante nubosidad con algunos claros por la mañana, viento flojo de componente este que nos seguirá acompañando durante la tarde, las temperaturas van a bajar máximas en torno a los 21 grados, a lo largo de la tarde no descartamos alguna gota o precipitación de carácter débil. Mañana viernes se intensificará la inestabilidad atmosférica con el embolsamiento de aire frío en altura. Por la mañana alternancia de nubes y claros, viento en calma, ...por la tarde nubosidad mucho más compacta... ...que nos va a dejar precipitaciones puntualmente moderadas... ...generalizadas a lo largo de la tarde y persistentes... ...precipitaciones que incluso podrían llegar a ser localmente intensas... ...será la jornada en la que acumulemos más litros... ...las temperaturas máximas en torno a los 21 grados mínimas... ...que durante esta próxima madrugada en la ciudad... ...bajarán por lo menos hasta los 15 grados... ...para el sábado por la mañana ambiente soleado, por la tarde llegará nubosidad de evolución con algunas precipitaciones muy puntuales, el viento flojo de sureste, las temperaturas se recuperan un poco, valores en torno a los 22 grados, el domingo se podría escapar alguna gota, aunque estaremos en el sector menos activo del embolsamiento de aire frío altura, lo mismo ocurrirá durante la jornada del lunes y para el martes no descartamos alguna precipitación de carácter débil.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 con Rosemary Alonso Pues antes de conocer cómo se circula por las calles de Ilche, vamos a hacer el repaso a la prensa nacional. Hemos abierto las portadas de algunos de los diarios nacionales y vemos cómo casi todos recogen pues, el desastre de ayer del Real Madrid, porque un City abrumador despidió al Madrid. Los de Guardiola golearon 4-0 a 0 al Real Madrid y jugarán la final de la Champions contra el Inter. Es así como lo titula el, el fracaso de los jugadores de Ancelotti y en, en la portada del país aparece un Pep Guardiola, pues eufórico, frente a un Carlo Ancelotti pensativo y triste por lo ocurrido ayer en el partido de Champions. Y vamos también con otra de las noticias que nos trae preocupante, que nos trae el diario El País en portada. Dice que la ONU avisa de temperaturas en límites desconocidos. La crisis climática y un nuevo episodio del fenómeno El Niño arrojan un 98% de probabilidades de que se batan los récords de calor en cinco años. Tenemos también más noticias en la portada. La compra de viviendas frena en seco por la subida, se frena en seco por la subida de tipos y el presidente de Ecuador disuelve el Parlamento antes de que vote su destitución. También nos recoge en cuanto a las noticias electorales que Feijó zanja el debate en el Partido Popular y no cree viable la ilegalización de Bildu. La Fiscalía descarta intervenir contra las listas con ex-etarras. También nos dice que Almodóvar rodará en Estados Unidos su primer largo en inglés. Vamos a la portada de la BC. La portada de la ABC nos trae a un Pedro Sánchez, rodeado de sus ministros, sonriente, ayer en el Senado, en el Congreso de los Diputados. Y nos titula Calviño reconoce un año después que la reforma laboral no creará 960.000 empleos, sino 40.000. En el último informe remitido a Bruselas, el Gobierno recorta un 96% la expectativa de nuevos puestos de trabajo. Esta noticia la trae en portada y también otra que el PSOE, clave para que Bildu gobierne en Vitoria y Pamplona. Los socialistas vascos pueden tener la llave que permita a los de Otegui controlar también la Diputación de Guipúzcoa y más de un centenar de ayuntamientos. Nos vamos al mundo. El mundo en portada la dedica pues, a lo ocurrido ayer al Real Madrid. El City se reivindica como alternativa ante el, el Madrid, así que jugará la final de la Champions frente al Inter, tras pasar por encima del Real Madrid. Cuatro goles a cero quedaron ayer. También nos cuenta que Almeida crece a costa de la desaparición de Ciudadanos, pero depende de Vox. Se sitúa ya en el 41,9% según la encuesta de intención de voto, tras una gran subida en campaña ante el hundimiento de Ciudadanos. También nos dice el diario El Mundo que el PP cuenta ya con arrebatar seis gobiernos al PSOE con o sin Vox. ...que el presidente de Ecuador... ...ha disuelto el Parlamento... ...y ha convocado elecciones... ...y además... ...también trae en portada... ...que Francia ha quitado a España... ...la mayor fábrica solar... ...de la Unión Europea... ...por agilidad burocrática... ...el directivo español... ...que impulsa el proyecto... ...no ha podido evitarlo... ...y por último... ...abrimos la portada del diario La Razón... ...nos dice que Nadal anunciará hoy... ...que tampoco... ...irá a Roland Garros, no llega... ...veremos qué nos dice hoy Rafa Nadal... ...en esa rueda de prensa convocada por él... ...también en La Razón hay fotografías que las dedica... Ayer eh, ...hay una fotografía de la secretaria general del PP... ...en el Congreso, Cuca Gamarra, ...que dirigiéndose a la bancada del gobierno... ...y dice, el PSOE me dio con Bildu... ...para frenar la sangría por las listas con etarras... ...la rectificación atiende al cálculo de votos... ...en la candidatura Bilbao y Navarra... ...en la diana Aberchales. Berchales... ...la interlocución entre socialistas y radicales vascos... ...se mantiene dentro y fuera del ámbito parlamentario... ...y es que el CIS ayuda a Sánchez y a UPA... ...a sumar a costa de Vox y de Podemos... ...y el PP reta al presidente... ...a votar sobre sus acuerdos con Bildu. También nos cuenta que eh, la reforma de la sedición archiva los recursos por tres indultos del procés. Y que, hacienda, que vamos hacia la precariedad indefinida, contratos con 51 días de media. Los datos contradicen a Sánchez. Es la cifra más baja para un primer trimestre desde 2006. También La Razón recoge el mismo titular... La misma información que el ABC eh, de la ministra de Economía, que reconoce un año después que la reforma laboral pues, no ha creado tantos puestos de trabajo, como dijeron, de 960.000 se ha quedado en 40.000. Pues estos son los titulares de algunos de los diarios nacionales de esta jornada, jueves 18 de mayo.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 Teleelch, Radio Marca. Y ahora sí estamos preparados para conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está Andrés Fuster, quien nos va a contar cómo se está circulando en estos momentos por la ciudad. Muy buenos días, Andrés. Buenos días. Pues es un jueves normal, sin ninguna alteración grave. Pues los lo tenemos el puente de ferrocarril dirección Alicante, la rotonda de la estación del ferrocarril con, con el Cheparque Chepar, con Virgen de la Cabeza, todo esto con tráfico denso, tráfico lento en las calles Juan Carlos I y Avenida Alicante y Centro Rellano, tenemos una circulación muy densa en la calle Ramón Pastor, dirección Norte, hacia la Avenida Don Bosco, y hacia Matola, y tenemos un, un poco más de retención de lo habitual en lo que es la ronda oeste, principalmente con la rotonda con calle Almansa Y un poquito de tráfico en algunos colegios que con la, los avisos de lluvia hacen que mucha, gente coja, mucha más gente coja el coche para llevarlo al colegio. Esta tarde lloverá, mucha precaución, paciencia, porque se van a hacer retenciones sobre todo en la salida de colegios y en principio no hay cortes, cortes que mencionar que puedan afectar muy, en exceso a la circulación. Algunos dentro del barrio del Plata tenemos algún corte por aguas tenemos también en el Altet, en la avenida de Cantagena todavía cortada por obras de cantarillado y en principio recomendar paciencia, precaución y, y si podemos utilizar medios de transporte alternativos, pues mucho mejor.